Civilización Fenicia, creencias y mitología. Los fenicios eran politeístas y ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. Su dios representado por el sol fue Baal y en cada ciudad adoptó un nombre. En Sidón, Eshmun, dios de la salud y la vida. En Tiro, Melkart dios marítimo. En Biblos, Adón, dios de la vegetación. Y en Cártago, Moloch, símbolo del fuego. Adoraban a los aerolitos, masa cósmica que cae del cielo, porque los relacionaban con los dioses. Fundación de Cártago. Cuenta la tradición que el rey de Tiro dejó como heredero a sus hijos, Tijmalión y Elisa. Ella huyó con un grupo de aristócratas porque su hermano quería apoderarse de sus riquezas y había dado muerte a su esposo. Ya en África, fundó Cárcago en Túnez. Elisa negoció con los libios la compra de un terreno y estos acordaron ceder uno que ocupara la piel de un toro. Por su naturaleza negociante, mandó a que cortaran la piel en tiras muy finas que abarcaron una superficie mayor a la que tenía contemplada, en la que se fundó el núcleo de Cártago, llamada Virsa.